Bueno, Facu, a ver, ¿cómo son las 24 horas previas? Bueno,、eh, con ansiedad, ya con los entrenamientos más tácticos que, que físicos,、eh, viendo más scouting de lo que va a s e r Nigeria. La verdad es que nos estuvimos preparando todo un mes y medio, quizá un poco menos, o bueno, más aproximadamente, para este partido. Así que, nada, lo, las emociones, c u n o nos contagiamos en este momento, e eso: ansiedad, nervios, ganas de que llegue ya el partido. Cuando ves a tus compañeros, ves a los veteranos, ves a los jóvenes, ¿qué ves en esas caras?、Eh, bueno, seriedad, concentración. La verdad, estamos muy enfocados enfocado para lo que, lo que se va a venir, que es un torneo largo, pero a la vez corto.、Eh, adelante, nuestro tenemos un rival que, que nos demanda el 100% tanto física o mental. En realidad, el torneo en sí nos demanda eso. Así que las caras nuestras en este momento son así, ¿no? De, de concentración y de, de tratar de conseguir nuestra, nuestra primera victoria, ¿no? Y siguiendo un poco con lo que te preguntaba Fabián y el tema de las ansiedades y de la, la veteranía con la juventud. Tu segundo juego, ¿te marcó el primero? ¿Qué cosas te dejó como experiencia y qué vas a aprovechar de aquella oportunidad que tuviste?、Eh, bueno, por ahí,、eh, al, al experimentar el primer juego, ya más o menos sé lo que es el nivel de esta competencia. Igual ya los jugadores que tienen más experiencia en esto nos transmitieron ya lo que es jugar a la Olimpiada, ¿no?、Eh, lo que te decía antes, te demanda el, el 100% tanto física como, men, como mentalmente.、Eh, así que, nada, hay que pesar duro, concentrado. Nosotros no nos sobra absolutamente nada, tenemos que sobre, hacer el sobreesfuerzo que, que tanto nos caracteriza para poder conseguir los partidos, ¿no? Nos metemos en el juego. ¿Qué, qué vieron de Nigeria? ¿Qué preocupa de Nigeria? ¿O qué tiene que hacer bien Argentina? Bueno,、eh... Nigeria es un, un equipo que corre mucho la cancha, que tiene mucha libertad en ofensiva,、eh, que te presiona también, que son jugadores muy atléticos,、eh, muy grandes.、Eh, así que, nada, no tenemos que entrar en esa vorágine de ellos. Tenemos que imponer nuestro juego, marcar los ritmos, marcar los tiempos de, del partido. Porque, bueno, si nos ponemos, en, como te decía, en esa vorágine de, de Nigeria, vamos a salir perdiendo, ¿no?、Eh, cuando apoyes o y la cabeza en la almohada,、eh, ¿qué te va a pasar? ¿Sos de proyectar? ¿Sos de mirar para adelante? O, ¿O sos capaz también de poner la mente en blanco y no pensar más allá del partido con Nigeria? Cada uno lo, lo procesa como, como le, le es mejor. ¿no? Personalmente, hay veces que me pongo en blanco, otras veces que, que trato de proyectar, ¿no? eh, de, de ponerme ya en el partido, de, de ponerme mentalmente lo que van a ser las, las jugadas, de cómo defender el pican k d rol. Creo que de esa manera uno va entrando en juego. Y ya a la hora de jugar、eh, es como que ya lo, ya lo había jugado mentalmente. Así que personalmente a veces trato intento hacer eso. ¿no? ¿Y en esa proyección cómo afectó la preparación? Porque yo me imagino, obviamente es imposible ponerme en la cabeza de ustedes, pero que no debe ser posible mantenerla exactamente igual que antes, por ejemplo, de los partidos en Córdoba. Porque más allá de amistoso, s que l otro s o s equipo s venga n c a n s a d o s lo que quiera, tres veces le ganaron a tres potencias. Eh, sí, puede ser un arma d o r d e filo, eso también. n o、eh, Sabemos que los rivales a los cuales nos enfrentamos en los amistosos no van a h a c e r lo mismo que van a jugar ahora. n o、eh, Van a o sea, haber subido escalones, van a haber subido de nivel, van a ser mucho mejor. Y el objetivo nuestro también es ese: ¿no? que al jugar esos amistosos de altísimo nivel, progresar, aumentar de nivel. Así que. No nos vamos a encontrar con el mismo Nigeria que nos encontramos en, en Las Vegas, y creo que esto tampoco se va a encontrar con el mismo Argentina que nos en, encontramos en Las Vegas. Última,、eh, ¿cómo te imaginas el día de mañana a las 22.30?、Eh, bueno, eh, con un equipo de la Argentina, ¿no? te hablo de mi parte, no sé cómo e s t a r á n ello, s pero un equipo aguerrido、eh, que ya va a entrar a marcar su ritmo a desde el minuto cero. Eh, intenso, súper concentrado, y creo que、eh, esa unión que, de todos, que todos hablan ¿no? de, de juventud y buena experiencia, esperemos que en ese mañana a las 10 y media esté más unida que nunca. ¿no? Ahora la última mía, a、ah, hoy, ¿llegas? Como pensaban, mejor, peor, ¿Cómo? al día de hoy. Uno se imagina cómo va a llegar el día del partido. En el nivel de entrenamiento, nivel físico, nivel técnico, nivel de juego de equipo, ¿crees que llegan más o menos como esperaban?、Eh... Sí, yo creo que estamos en un, en, en un gran momento, un buen nivel. Todavía tampoco me animo a d e c i r algo en concreto porque b、bueno, u、eh, esto n o e recién empieza y creo que lo, el primer partido también es el más difícil porque tiene muchos condimentos, en especial que los nervios, el primer juego, sacarnos todo eso de encima. Así que a mí, i a que pase el torneo, me voy a animar a arriesgarme más cosas. ¿no? Gracias, Facu. Gracias, Facu.